La clausura, los términos se vencieron el día miércoles a las 24 horas uh -huh. nosotros fuimos ayer a, a verificar los emplazamientos y para levantar la clausura, lo que fue así eh, de los requeridos que era lo más urgente el albergue, el descanso de la gente colchones, cuchetas el desarmado de las carpas, que no eran carpas eran nylon, la construcción de carpas estructurales de 25 por 10, 4 eh, y acondicionar el comedor y todo ese tipo de cosas eh, ellos dieron cumplimiento quiero aclarar que eh, en cuanto a la construcción de las carpas estructurales donde eh, entran aproximadamente 70 personas eh, eh, está pautado con el gremio eh, no solamente la carpa sino que sobre la carpa una media sombra de 90% y para evitar el impacto este del sol este tan directamente sobre las carpas eso eso último se estaba haciendo este en virtud de la altura que tiene las carpas estructurales llevaba más tiempo y eh, otra cosa que había sido requerido en conjunto de la inspección que hicimos el primero de febrero el once de febrero y el doce de febrero uh -huh. eh, eh, agua caliente es decir, este, la empresa ya había comprado los termotanques y estaba la gente trabajando en ese aspecto eh, el reacondicionamiento de un tinglado que tenían para comedor se decidió que siga siendo ese tinglado es, para esparcimiento de la gente y se construía el, este, paralelo a eso un comedor eh, con sus banquetas y todo lo más que también está pactado ...por el gremio, ¿no? Digo, cuando digo pacto de gremio, cámara gremio... ...y nosotros vamos a exigir el cumplimiento de eso... ...en virtud de todo eso, este, faltando o restando... ...estas estas cosas que le acabo de decir al último... ...nosotros hemos decidido, digo nosotros... ...porque digo, Secretaría de Derechos Humanos... ...con el profesor Borón, el secretario... Eh, ...el de Personas, el oficial Torres... ...el Ministerio de Trabajo y nosotros, bueno decidimos este, levantar la clausura, no obstante, eh, emplazarlo para que eh, dé cumplimiento con el resto. Que se vence hoy y nosotros eh, verificaremos el día lunes. ¿no? Mm -hmm. Hoy tiene como vencimiento entonces el resto de, la, de las cosas que les han sido solicitadas y el lunes, si no es así, ¿se puede volver a clausurar la misma? No? Mire, este, nosotros eh, tenemos confianza de que no va a ser eso, pero de, de, de tener que hacerlo, sí ya no es clausura del establecimiento sino que es una suspensión parcial de los sectores donde no se ha cumplido hasta tanto no eh, eh, no se dé cumplimiento con eso ellos no pueden eh, utilizarlo eh, en el término no, es decir, no pueden ir al baño hasta que no tengan agua caliente no pueden, eh, tendrán que reinstalar los baños químicos o trasladarlos porque ellos tienen un baño químico en cada cuadro como le llaman ellos, donde hacen el levantamiento del fruto baño químico para no estar viniendo de, porque ellos son este, kilómetros que tienen que hacer para venir al baño o hacerlo en las plantas o al, al aire libre ya o sea, que... tendrán que acondicionar otras cosas no es cierto claro, pero ya claro. no va a ser la clausura porque eh, lo que nos interesaba a nosotros era que la gente esté cómoda y que, se, y que trabaje porque hasta ahora eh, estaban sin trabajar ...así que aparte de la incomodidad... ...nosotros le agregábamos otro en, eh, condimento... ...que era no trabajar... ...si no trabajan, no cobraban ellos... Claro. O sea, ...se ganaban el jornal... ...ellos o... sacan 130 pesos por día... ...y de sí. estarse en levantar el fruto... ...y ganan 30 pesos... ...que es el jornal diario del Don Rural... ...o sea que además de estar perjudicados... ¿no? De, no, ...de no haber tenido las condiciones... Eh, ...lógicas, sí, ¿no? sí. Eh, ...se habían sí, perjudicado de esa manera también... Eh, ...exactamente, ¿no? ellos nos pedían por favor... ...que nosotros este, apurásemos esto... ...porque se venían perjudicados económicamente, yo tiene expectativas de mandar plata a, a su familia... ...a los lugares de origen, en este caso eran eh, formoseños y más precisamente tobas... ...así mm. que ellos vienen a trabajar, ellos son de la cultura del trabajo... Claro, eh, ...necesitan acá. eso... Mm. Este, ...bueno, eh, nosotros eh, eh, por pedido, acá hay dos caciques, yo lo, lo, lo entrevisté de todo esto... tengo una experiencia de que hay dos caciques con sus distintas comunidades y que este, eh, ellos tienen su, su, su, su, su cultura, su forma de ser totalmente distinta a las nuestras, hay que interpretarlos, de algunos que no hablan el castellano totalmente, decir, eh, a veces hay dificultad con, con la comunicación, pero se nota que ellos vienen a trabajar, vienen con expectativas acá, y eso es lo que hemos priorizado, protegerlos pero que tengan también el trabajo eh, que ellos se merecen. Muy bien, Oscar Monuse, director de higiene y seguridad de la Secretaría de Trabajo. Gracias por atendernos. Espero que el lunes, bueno, no tengan que llegar a tomar otra decisión ¿no? o, o alguna sanción, sino que ya las cosas estén mucho mejor. Un abrazo, eh. A otro, para usted. Que tenga bien. un buen día, hasta luego.